Eh, en el último del año, la palabra ya al aire de Leonardo Gutiérrez para que nos cuente qué pasó un Peñarol de Mar del Plata. ¿Cómo te va, Leo? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Fabi. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Acá andamos? ¿Todo bien? Imagino que fue el último del año, uno siempre anda con, con traves, con preparativos, con cosas, ¿no? ¿En qué lugar te agarrás? Ni Club a, a juntarme, a tomar un cafecito con, con algunas algunas personas acá del club para saludarlos antes del de, de fin de año, así que nada, en el club ya recién quedé comprado algo para cocinar esta noche, carneleña, compré para tomar, para brindar, así que estamos listos. Está bien, está bien, está bien. Y un fin de año movido para Peñarol, que a pesar del receso, es como que las noticias no paran y, y tuviste, bueno, tuviste algunas cosas eh, que, que esperabas y otras que no esperabas, ¿no? Sí, sí, bueno, el corte de Maxwell ya era algo que lo venía, lo venía pensando. Eh... Creo que, que necesitamos otra clase de jugador Max fue un, un jugador eh, aéreo eh, Dentro de todo tuvo buenos números Pero no era el jugador que necesitaba Peñarón en este momento eh, Él tenía sus problemas también personales Entonces lo estaban eh, llevando a no estar muy bien que digamos en el equipo Y bueno, eh, necesitábamos a alguien que, que sumara y que no restaron ¿no? y, y por eso más que nada fue el cambio eh, la llegada de Todd Brown creo que nos potencia a la hora de jugar en equipo es un jugador inteligente que, que sabe jugar mucho al básquet y, y no es egoísta para con sus compañeros así que bien, estoy contento por eso después bueno, la salida sorpresiva de, de Barovero eh, realmente eso es lo que ...más me dolió y me... Y me molestó más que nada... ...la salida de él... Eh, ...es un jugador que era importante... ...le armó del equipo... ...es un jugador que, que fue el primer jugador... ...que llamé para contratar y... ...y, y que no quería en el equipo... ...le di la oportunidad de ser titular... ...en un equipo como Peñarol... ...con mucha historia... ...que eh, que no es fácil... ...ser titular de Peñarol... ...más en esa posición que siempre fue eh, fue cubierta por un extranjero. Eh, y bueno, y enterarme de la forma que me enteré y todo lo que ha pasado en el medio dolió, eh, molestó muchísimo. Nunca pensé que, que me iban a pasar estas cosas cuando, cuando agarré la, la parte técnica de, de un equipo. ¿no? Quiero, quiero contar algo que dijiste y, y, y te pido permiso para, para hacerlo porque cuando hablamos la primera vez que el rumor estaba instalado o que alguien me comentó no sé, lo de Bruno me dijiste no, nunca pensé que me iba a pasar esto porque yo lo, no lo hubiese hecho nunca como jugador e, independientemente de situaciones este, al límite que te pude haber vivido en mi carrera eh, se, seguís pensando esto, ¿no? No, no, no, no, no. Yo he pasado eh, problemas familiares, he pasado situaciones eh, económicas malas a eh, lo largo de toda mi carrera y y nunca dejé, nunca se me ocurrió, se me iba a ocurrir dejar en banda a mi equipo, a mis compañeros, eh, son a lo largo de 10 meses o la oportunidad de tuve de formar equipos largos y de estar mucho tiempo eh, son mi familia en mi segundo hogar y, y los cuido y los protejo de la mejor manera posible nunca nunca hubiese dejado en banda eh, a ningún equipo a ningún equipo porque te vuelvo a repetir lo que te dije es verdad eh, lo que siento es lo que siempre sentí Y, y muchas veces estuve en situaciones peores de la que podría llegar a estar eh, Barobero en esta situación pero bueno eh, de estas cosas se aprende Bruno no es la primera vez que lo hace, así que nada, yo estoy tranquilo porque le di todo eh, todas las oportunidades posibles para que él demuestre la calidad de jugador que tiene y la calidad de jugador que es eh, y Y bueno, se complicó, se complicó la continuidad, de, de es un arreglo que llegaron con el club, eh, después lo que pasó y por qué se van no lo sé realmente, eh, ellos llegaron de acuerdo, pero a mí la, la verdad que enterarme de la forma que me enteré y, eh, y todo lo demás me molestó muchísimo, me dolió, Yo un montón, tengo muchos códigos eh, siempre los tuve y siempre los voy a tener entonces eh, nunca voy a permitir que un jugador eh, sea quien sea no, eh, no tenga código adentro de, de mi equipo esto no me va a volver a pasar que lo puedo asegurar nunca más nunca más en, a lo largo de, de toda mi carrera no sé la forma en la que te enteraste, pero lo, lo remarcaste dos o tres veces y te trató de preguntar, no sé, te enteraste por tercero te enteraste por una noticia, no sé cómo te enteraste de la salida de Bruno, él nunca habló con vos. Yo me enteré que él se estaba yendo por Domingo Robles, eh, recién del club, eh, y, y nada, esto, la verdad es lo que me molesta que el jugador hubo todas las chances de hablar conmigo antes de, de cualquier cosa porque eh, fui yo quien eh, habló con el presidente de, de Peñarol por él ¿Eh? entonces eh, yo creo que ante todo el respeto no él tendría que haber hablado conmigo primero eh, antes de, de haber hecho cualquier cosa pero eh después si la decisión estaba tomada por parte de él, bueno, yo lo iba a entender pero no entendí la forma me dolió la forma de durarme claro. y de que de que no tenga la la amabilidad de antes de, de hacer cualquier movida de, de conversar conmigo ¿no? claro, claro bueno, dame vuelta a la página de, de Garovero quedó clarísimo este Burak Seguramente eh, en los próximos días eh, Bruno va a encontrar un equipo, eh, si llegará un arriba o no. Eh, eh, te complica esto, el corte de Maxwell, la llegada de Todd Brown, eh, eh, eh, ¿es confirmado está ¿Es así? Todd Brown va, va a jugar en Peñarol, vuelve a Peñarol. Eh, sí, ya está ya está casi confirmado lo de él. Eh me tengo que reunir con Domingo, pero lo último que, que me dijo él eh, eh, que ya estaba ya estaba listo, que había mandado el contrato firmado y todo, así que nada, esperando esperando que, que pueda llegar lo antes posible para incorporarse al equipo. Después eh, la idea la idea de, de traer a eh, a Brown la le hablé Como siempre hago todo, hablo con, con mis jugadores, eh, me pareció bien. El involucrado en este cambio iba a ser el Ducasar, eh, porque se tiene que mover una la posición, eh, y no, no le molestó, le gusta la idea también, porque lo ha hecho los últimos años en todos los equipos que ha jugado, lo, lo ha hecho de cuatro también, así que, que se nos pone un poquito más versátil el juego y podemos... Eh, abrir un poco más la cancha también así que, que eso me, me, me gusta la idea de, de que Lucas y Nico Lauría sean los los cuatro del equipo eh, ¿y qué otro cambio más pueden hacer? porque ahora le está faltando un jugador más y, y ahí sonó en las últimas horas eh, el nombre por ahí de Juan Pablo Bablé. ¿esto esto es posible? ¿real? ¿están así? ¿lo charlaste? ¿no? Y lo pusimos en carpeta, obviamente, es un jugador interesante, pero bueno, eso eso es eh, cuestión de de, de de las negociaciones ahora que, que pueda llegar a tener el, el equipo. La verdad no sé cómo está eso. Por ahora vamos a seguir como estamos. Eh, si llega otro jugador, bienvenido sea. Eso ya queda en manos de de los dirigentes, nosotros hemos pasado algunos jugadores que, que nos interesan eh, obviamente que el primero nos, que nos interesa es Juan Pablo eh, por la calidad porque es un chico joven porque se puede seguir creciendo porque podemos ayudarlo a, a crecer también eh, y nos puede eh, potenciar el equipo eh, así que, que estamos viendo, hay que esperar, hay que esperar. no es fácil no es fácil las negociaciones, seguramente eso se encarga Domingo y, y sus, eh, sus compañeros de, de trabajo, así que esperaremos a que nos diga él si ya está, si no está, si se complica o no se complica y seguiremos viendo si no. Está bien. Eh, y, ¿Y cuándo arranca la, con, el, con el primer entrenamiento? ¿Cuánto se juntan por primera vez, Leo? Mirá, nosotros jugamos el 5, así que el 2 a la mañana estamos entrenando. Eh como el 5 en Santiago ¿no? así que, que seguidita, el 2 a la mañana el equipo empieza a entrenar y, y, y el 3 a la tarde ya estamos partiendo para para Santiago imagino que con estas complejidades eh, es lógico que el trabajo eh, es como vol volver a, a, a mezclar, barajar y dar de nuevo, porque dos jugadores uno de la rotación bueno, los dos de la rotación titular que siempre es importante, ¿no? Sí, sí, sí, sí, obviamente. Obviamente el tema de los americanos puede siempre variar, entonces eso no me preocupa. Además, Tor eh, conoce, conoce el sistema de juego defensivo que tenemos porque es similar o igual que lo de la temporada pasada, así que lo va a enganchar enseguida. Y, y bueno, la llegada de, de un nacional, eh, veremos cómo cómo se adapta no así que que con tiempo trabajo con partidos, seguramente se van a se van a adaptar y se van a poner en buena forma eh, conforme cómo te queda reestructurado el equipo o, o, o te va a quedar algo para para mejorar la verdad que me encanta <ríe> me gusta me gusta me gustaba antes me gusta ahora eh, soy muy muy positivo en todo y creo que que los jugadores van a, van a poner eh, eh, lo suyo para que esto resulte y, y va a resultar bien. Y, y, y ya que estoy y te aprovecho, te pregunto y te dejo y ya no te molesto más. ¿Es tan complicada la situación del Peñador como para, para que algún jugador tome la, la resolución o la medida que tomó eh, Baro Vero? Eh, para mí no es tan complicada porque se está trabajando los dirigentes están trabajando muy bien. Eh, sé que no es la ideal, pero tenemos un presidente que y dirigentes que que están con nosotros y, y nos demuestran el laburo que están haciendo, así que nada yo creo que, que todo esto es mejorable. Eh, obviamente que hay atrasos, pero como tiene atraso el club con otros los esposos tienen atraso con el club también, así que hay que entender un poco la situación y, y, y bueno y intentar ayudar. Obviamente que eh, que se necesita estar un poco mejor para poder vivir, para poder comer, para poder eh, los que tienen familia tener bien a su familia, eh, pero Peñarol siempre, siempre cumplió y siempre hizo entre todas las cosas que puede llegar a, a faltar siempre le cumplió a todos los jugadores así que esperemos que, que se mejore y que, que sigan sigan estando bien los jugadores que es lo haga lo más importante pero ¿no? lo mejor para vos que tengas un final muy feliz un saludo grande para ahora para Mora, para, Pepo, para fernanda para toda tu familia este, y bueno que nada que sea con mucha salud en 2019, con trabajo para todos, eh, y te deseo lo mejor a vos y a toda la familia de Piñerol. ¿eh? Bueno, muchas gracias Fabio, igualmente para vos, para la, para tu familia, para toda la audiencia, para todos los alumnos del básquet y para toda Argentina, que el 2019 sea un, un 2019 lleno de, de alegría y de trabajo y de felicidad para todos. Abrazo solo en 2019, la palabra de Logos sí, R, eh este, bueno, lo enganchamos ahí justito